Bien, amigos, aquí estamos listos y dispuestos para comenzar una entretenida conversación y también educativa. Para nosotros es muy importante eh, que los amigos de la clínica UDD compartan con ustedes eh, su trabajo, las oportunidades que existen para nuestra comunidad. El día de hoy vamos a conversar con la doctora María Paz. María Paz Rodríguez, ¿cómo está doctora? Bienvenida. Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Buenos días, doctora María Paz. Eh, un gusto tener acá la radio y antes que todo eh, agradecer la gentileza de su contacto. Nos podría... vamos a, vamos a hacer algunas preguntas al día de hoy. Perfecto, adelante. ¿En qué consiste el Centro Clínico Docente Asistencial de la Universidad de Desarrollo? Este es un Centro Clínico Docente Asistencial que, bueno, se, cuida, se encuentra ubicado aquí en la Florida, en la avenida Vicuña Maquena, al frente del Metro Trinidad. Y como bien lo dice su nombre, es un centro clínico que le presta apoyo a la Facultad de Medicina es siendo campo clínico para que los alumnos en prácticas de odontología, nutrición, kinesiología, fonoaudiología y psicología realicen sus actividades prácticas tanto en pregrado como en postítulos ¿Cuál es el tratamiento sin costo que ofrecen y en qué consiste? y ahora vamos con otra pregunta ¿Cuál es el tratamiento sin costo que ofrecen y en qué consiste? Estamos ofreciendo tratamientos sin costo a los pacientes en el área que tiene que ver con cirugía oral, sobre todo con las extracciones o las exoncias de los dientes. Y consiste que el paciente acuda aquí eh, por libre demanda los días miércoles a las 3 y media. En nuestro centro clínico el paciente llega, informa que viene a sacar su, eh, los dientes, que requiera para su tratamiento y nosotros le hacemos la atención sin costo, lo que incluye también una radiografía de la zona del diente que vamos a sacar. A las 3 y media de la tarde. Perfecto. ¿Quiénes pueden acceder a este y se debe contar con algún requisito en especial? Todas las personas que tengan requerimientos para sacarse los dientes. No necesitan tener ningún requisito especial. Perfecto. Ahora, ¿cómo se contactan con ustedes las personas que nos están escuchando? Si es que deseen mayor información, se pueden contactar con nosotros vía telefónica al 2327-5206 o el 2327-5244. Ahí le pueden dar también todo el tipo de información. Ese es nuestro, los teléfonos de call center. Perfecto, muy importante. Ahora, los pacientes que llegan en los días y horarios que usted me informa, ¿tienen la seguridad que los van a atender? Por ejemplo, estos pacientes van a llegar de entre las 3 y media hasta las 4 y media. Tienen una hora para venir para realizar su tratamiento y a todos esos pacientes les vamos a dar la atención que ellos requiera Correcto. ¿Hay listas de espera? Para otros tipos de tratamientos, sí, pero para exodoncias no hay lista de espera. Esto es libre demanda hasta el mes de noviembre, hasta la última semana de noviembre de este año. Perfecto. Ahora, ¿quiénes realizan estos tratamientos? Estos tratamientos los realizan obviamente los alumnos que están en sus últimos años de práctica y de formación profesional, pero siempre tutoriales por un tutor un docente que es especialista en el área, que es cirujano oral o cirujano maxilofacial, que son bastante reconocidos, bastante destacados y que les van a asegurar la calidad de sus tratamientos. Correcto. Qué importante lo que estamos conversando hasta ahora para nuestra comunidad de Puente Alto. ¿Cuentan con una adecuada infraestructura para otorgar este servicio? Bueno, nuestro centro clínico, que los que lo han podido ver, que transitan por el metro, que transitan en las micros, tenemos un centro clínico especial tiene una gran infraestructura con equipamiento de última tecnología y de última generación para poder dar eh, cumplimiento a todos los requisitos de la comuna. Correcto. Sería importante, estimada doctora, que nos pudiera repetir la dirección donde las personas se deben dirigir, horarios y día de atención, ya que esta es una importante campaña para nuestra comunidad de Puente Alto, dada la cantidad de personas que vienen acá y que requieren este servicio. Por supuesto, la dirección es en la avenida Vicuña Maquena, 9630, esto es el paradero 21, o frente al metro Trinidad, a paso del metro. Y los días son los días miércoles, todos los miércoles de aquí hasta la última semana de noviembre de este año, y tendrían que llegar entre las, 13, o sea, entre las 15 y 30 y 17 y 30 de la tarde. Perfecto. Estimada doctora, ¿algo más que comentarle o dar a conocer a nuestra comunidad de Puente Alto que la está escuchando ansiosa esta hora? No, invitar a todos aquellos pacientes que tengan o que, que confíen en nosotros, que se van a dar cuenta que van a quedar encantados con nuestro servicio, con nuestra infraestructura y con la calidad del tratamiento que les vamos a ofrecer. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo y disposición. Ha sido un agrado conversar con usted. Hasta luego. Buen día. Sí, hasta luego.